you、mm -hmm. ¿Qué tal, amigos?、Eh, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock.、Eh, saludos de Rubén Vela en la locución, José Fernández en el control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada. Hoy el programa también lo comenzamos con una entrevista. Nos acompaña esta noche Cuti, Cuti b e r i c a d que、eh, presenta próximamente lo que va a ser su nuevo disco, Cambia de Lado. O sea que ya lo sabéis,、eh, todo esto y mucho más、eh, a partir de ahora aquí en Grande Rock.、Eh. Bienvenidos, parece que hoy es un día perfecto para escaparse de la ciudad. Como se、si、estuvieran alineados los planetas del sistema solar y el azar. どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうどうぞ、どうぞ、どどうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どう Muy buenas noches, Cuti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Gracias por venir al programa a presentar、eh, tu nuevo disco, Cambia de Lado.、Eh, bueno, pues así suenan las canciones de este nuevo trabajo、eh, que presentará mañana, mañana viernes 15 en el Teatro de las Esquinas. Ahí、eh, estaremos, sí. Ahí estaremos. También entradas anticipadas:、eh, 12 euros.、Eh, Y 15 en taquilla. e s o s s o n l o s precio. s es, es, Anticipadas、es. en el t e a t r o de l a s e s q u i n a s c o m y c u t i b e r i c a t c o m Y creo que también en Lina Cero, en Daily Price. En Lina Cero, Daily Price, San Miguel. Eh, bueno, eh, Cuti, este trabajo、eh, hace el número. ¿Ya? Pues en, en solitario, creo que es el octavo. Octavo el disco. Octavo, sí. sí. a u bueno, me gusta plantearme este disco como un poco el primero, ¿no? Porque ¿Ah? es. Sí. í、eh, cambia de lado? Sí, no,、eh, <risa> creo que es el primer disco que he hecho un poco. poco Más ambicioso que los demás, no siempre por cuestiones de principio se ha ido un poco contra mercado, contra tal. Y, y esta vez he preferido trabajar canciones, trabajar estribillos, estrofas,、uh -huh. n o tener cosas un poco. o sea, Quiero decir, he pensado por primera vez un poco en el oyente. un poco,、uh -huh. ¿no? poco, Entonces, bueno, creo que es el que puede que sea el primer disco de, de una nueva etapa. Esperemos. Bueno, esto lo haces, se, se publica a través de Siam Crowdfunding, puede ser. Sí, sí, bueno,、eh, realmente se, se edita y, y se mueve、eh, con, con Siam,、uh -huh. ya no en la vertiente de c r o w d f u n d i n g sino en la división de Management, n o porque el disco fue autoproducido, autofinanciado, etc. Entonces, bueno, lo que es el trabajo post disco, sí que. Viene por parte de Siam, que está n、uh -huh. haciendo un trabajo fantástico, la verdad.、Uh -huh. Y Bueno, pues cuéntame el proceso un poco de, de grabación del, del disco. Bueno, pues fue un proceso un poco tedioso, porque las canciones. La verdad, que yo compongo muchas canciones a lo largo del, del mes, y la verdad, que voy con muchos discos de retraso. Entonces decidí ponerme con el primero que tenía aparcado, que era este, n o que era un disco pues, más comercial, un poco más rockero. Siempre hablando de la parte más blanda del rock,、uh -huh. que es la que yo practico, por cuestiones históricas que ya hablaremos. Y la verdad que fue una, una grabación un poco accidentada. Contamos con Rafa Domínguez a la producción, que tocó con b o o n b u r i muchos años y tiene su grupo Guisante, f u n d ó INK hace muchos años, un gran músico. Pero bueno,、eh, de repente tuvo un accidente de moto, luego se cayó un brazo, una especie de suicidio. Programado a la Montgomery Cliff, ¿no? Y, pero no consiguió acabar con él mismo y finalmente conseguimos, yo creo que en un plazo casi de un año, entre que lo empezamos, lo paramos, continuamos, mezclamos, tal, no sé qué, pues ha sido un proceso de un año, más o menos. ¿Y cómo has, cómo has、eh, cocinado esas canciones? Es decir,、eh, ¿compones primero la letra, después la música o es al revés? Bueno,、eh, la verdad que no carezco de, de un método más o、Ajá. menos concreto. n o Hay canciones que a veces nacen de una reflexión, una reflexión litera literaria, n o、e、incluso pues de, un, de una sola frase se puede desarrollar una canción y esa frase ni siquiera tiene por qué ser el estribillo. n o A veces una frase sirve para arrancar una historia, que es lo que cuesta muchas veces empezar una canción. n o Otras veces estás tocando un riff y ¿no? eh, una secuencia de acordes y empiezas a tararear y se te ocurren cosas diferentes. La verdad es que no hay un método, ¿no? eh, por lo menos en mi caso. ¿Qué i n músicos te han acompañado en esta grabación? Bueno, pues en esta grabación ha estado、eh, más o menos la casi m e d i banda habitual durante años: que son José Luis a Garfletes a la batería, Guillermo Mata al bajo eléctrico, Roberto Montañés y Jorge Reverendo a las guitarras. Yo me he hecho cargo del piano, de guitarras, de algún órgano y esto. Y Rafa Domínguez, que también ha tocado muchas guitarras acústicas y slides y cosas así, que han dado un, un puntito más de,、uh -huh. de calidad al asunto. Y bueno, y ahora para el directo vamos a estrenar una, una banda más o menos nueva, que aunque en el 80% es la misma banda, pero a veces cambiando、uh -huh. un par de cositas, pues el, el equipo es otro, ¿no? Ya, entonces...、Yeah. Ahora en... O ¿Se cambiáis de directo al estudio de música? Sí, o sea, sí, ¿no? bueno, simplemente Roberto Montañés, por cuestiones de agenda, ya que trabaja con los gandules que t i e n e mucho trabajo, ha tenido que, de, que bajarse del, del asunto y yo he decidido pasarme a la guitarra y contar con los servicios de un teclista de Oscar Carreras, que、uh -huh. es un teclista profesor de la Escuela Popular de Música, y con Javi Pérez a otra guitarra,、uh -huh. porque me apetecía más en este disco estar de pie y dar una. Una visión más rockera del asunto, n o ya que el piano man es una、mm -hmm. figura que nunca ha cuajado demasiado en España. n O O sea, nunca ha habido aquí un Tom Waits, un Randy Newman,、eh, o de los comerciales, ¿no? ni o n siquiera ha habido un Billy Joel o un Elton John, no ha habido un Fito Páez, un Charlie García. Y bueno, n o escasa u l i d a d tampoco. n o、pues, eh, Que artistas como Calamaro, que tocan habitualmente sentados al piano, p、pues、u en s e España toquen de pie. Y... Es una figura que, por lo que sea, pues no goza demasiado erótica. Y no exclusivamente por eso, pero sí que me apetecía estar de pie y aporrear la guitarra para así también aprovechar en manos más diestras el, un instrumento tan grande como el piano o el órgano h a m m o n d ¿no? o、uh -huh. ¿Y el baño quién lo toca? El banjo aquí brilla por su ausencia de momento.、Sí. Hay, hay una canción cambia de lado, que es una balada de p o m e d i o y es tal. Sí, es la que había su b redo, que sí que oigo un banjo. Sí, hay, hay un pequeño banjo ahí, y una mandolina, pero bueno, en, en, directo, en directo va a ser mucho más contundente, ¿no? Porque、uh -huh. a pesar del gran trabajo de Rafa Domínguez y Guillermo Mata, que han producido el disco junto conmigo, siempre me cuesta un poquito conseguir el punch. Luego en directo sí que, sí que tenemos y demostramos de, de manera sobrada. n o Entonces, el directo en principio va a ser mucho más contundente.、Uh -huh. eh, canciones, como decías,、eh, de rock americano, n o tradicional sí, americano, sí. con ese sabor un poco pues, que tenemos nosotros, n o aragonés o hispano. Sí. En este caso, ¿no? sí, bueno, muchas veces se tiende a comparar pues, con, con el rock argentino y todo esto, y la verdad que es que. Bueno, la, la, la, la, complicación es, o sea, la, la comparación l i c c c i ó n es, sea, o o la a m p es obligada porque, porque en Argentina se ha hecho muy ha buen hecho rock. rock y muy pues, buen rock. Y castellano, claro. Y claro, al, al pasarlo a castellano, claro. Pero mis canciones, si las pasas a inglés, pues pueden sonar a, algunas a a Tom Petty en The a r d b r e a k e r s otras pueden sonar a, a Randy Newman, otras pueden sonar a Elvis Costello,、uh -huh. otras pueden sonar a Bob Dylan, otras pueden sonar a The Band. Pero claro, es, sí que es cierto que al cantar en castellano, pues Argentina es un país、pues、que nos lleva muchísima ventaja cantando en castellano. Bueno, pues vamos a escuchar algunas canciones que tenemos、okay. disponibles de este nuevo trabajo de Cuti Bericat que estrenamos esta noche. Escuchamos la canción que da título al disco: Cambia de lado. Ok. Nena, no merece la pena pasar estos malos ratos. ピンサーのことは、私たちのことは、私たちのことは、私た じゃあ、私はあなたのことを e えてみてください。 ピンサークル e オトラビダ solo un cuento。 何 い《いかが?》 プリスマイル TEA FM. d o n d e todo es posible. y u e m o v e e r y v y v b u e n o pues、eh, continúas en Grande Rock. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TEA FM. Hoy nos acompaña Cuti Bericat desde Zaragoza presentando su nuevo disco Cambia de lado que mañana, mañana viernes, presentará. En el teatro de las esquinas,、sí. y bueno,、eh, estábamos escuchando la canción Cambia de lado, que es la que da título a este nuevo disco y también, pues, nueva, nueva cara, ¿no? nueva o n cara de Cuti.、Uh -huh. Aunque bueno, aquí tampoco has cambiado mucho en ¿no? la portada. Esta es la portada, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, sí. <risa> una de las ocho portadas que hay para elegir dentro del disco. Una de las ocho portadas. Sí, hemos hecho ocho portadas para que cada cual e l i j a l o que más le guste. f i n a l m e n t e ha sido esta, ¿no? Esta es la oficial, pero en el desplegable hay ocho portadas y doblas por donde quieres y te confeccionas tu disco a tu, a tu gusto. Bueno, hablábamos un poco de las influencias, de, bueno, de los instrumentos que suenan en el disco, de lo difícil que es hacer pues, ese rock de tradicional americano sin caer en el tópico. Uh -huh. Bueno, pues de rock comercial, aunque、uh -huh. sí que me reconocías que sonaba un poquito sí, o quería、sí. sonar intencionadamente. Sí, es, es normal, o sea, no, no, no, del, no del todo deliberadamente, pero sí que es cierto que hay muchos lugares comunes en, en la música y sí que es cierto que es muy difícil、eh, trasladar algunos géneros al, al castellano y efectivamente cuando, cuando alguien ya ha tratado de、eh, filtrar sus influencias Eagles o sus influencias.、Uh -huh. Eh, de t o m p e t y tal, pues al final, claro, en, en castellano no s no han aparecido, pero al final, claro, por encima de todo, el matiz diferenciador es el, el músico en cuestión, es el, el tipo de el, la manera de escribir las canciones y, y las frecuencias de, de la voz de cada uno, ¿no? Es lo que va a diferenciar a un artista de otro dentro de lo, de lo que es el, el amplio espectro este del, del rock,、uh -huh. del rock sin demasiadas aristas, ¿no?、Uh -huh. Eh, mucha gente, Cuti, te conoce por ser una persona que, que te reinventas n o disco a disco.、Eh, la verdad es que viene muy bien la definición de multifacético, n o puesto que tú vienes un poco del terreno del rockabilly, ¿no? sí, sí, n o、sí、con me el que sé, te diste、sí. a conocer.、Eh, y bueno, pues un poco mi pregunta es: cómo, ¿qué te impulsó ¿no? a salir de, de, de ese terreno? Bueno, salir, entre comillas,、uh -huh. porque todavía sigues vinculado, pero a experimentar otros, o a explorar otros terrenos. Bueno, pues la verdad es que、eh, muchas veces hay gente que se plantea si se me quedó pequeño el rock'n'roll a d de tres acordes, y、mm. yo siempre, siempre he pensado todo lo contrario: que el rock'n'roll a d de tres acordes. Es muy difícil y, y componer、eh, de una manera convincente para canciones de tres acordes, que es algo que estoy haciendo ahora con Dr. Cutián de Mogamos, que hacemos música de Nueva Orleans y son canciones de tres acordes, de Boogie Boogie de Herman Blues. Realmente en ese momento se me, se me hacía muy, muy difícil componer con tres acordes. Entonces fue por una necesidad, de, una necesidad pura y dura de, de, de compositor. Yo necesitaba más espacio, necesitaba lienzos más grandes, ¿no? eh, necesitaba otro tipo de, de herramientas para poder. Componer las, las canciones que yo quería componer y, y poder、eh, escribir las letras que quería escribir.、Uh -huh. Me hacía falta más de tres acordes. n o y, y yo creo que es porque el rock and roll de tres acordes es muy grande y es muy difícil componer con la grandeza de Chuck Berry, ¿no? con la grandeza de Little Richard, o de Bodidley o, o de Johnny c a s h ¿no? Canciones de, de estructura tan reducida con una retórica poética tan profunda.、Uh -huh. pues, ¿Quiénes han sido tus ídolos influencias más directas? Bueno,、eh, es que claro, hay, hay, ídolos, hay, hay, hay ídolos. Y que, habrás, cambiado, que, y habrás que ido no, cambiando, o ¿no? n Que no han por... sido influencias. Hombre, hay algunos que son intocables, ¿no?、Yeah. Eh, pero bueno, siempre he sentido una gran devoción por, por todo el rock and roll clásico de los 50. Que, que, por ejemplo, en, en mi obra como solista pues no se ve muy reflejada como influencia. n o Elvis Presley, Jim Vince, Neddy Cochran, por encima de todos ellos, Elvis Presley.、Uh -huh. Además, y... todos los años haces un homenaje n o Sí, s í sí, sí, sí. ¿No? sí, siempre lo, lo más cerca del, del 16 de agosto intentamos hacer el aniversario que el rey merece. Y, y bueno,、eh, Brian Wilson de Beach Boys ha sido, ese sí que es una gran influencia, porque、uh -huh. es ídolo y además influencia, porque, pues como pueden ser, Leonel McCartney, ¿no? que... Que he conseguido、eh, aprender muchos, muchos trucos, muchas cuestiones, igual que con, con, con muchos American Songwriters, con Bob Dylan, con,、uh -huh. con toda esta gente que ha aprendido a escribir, que me ha zambullido en sus armonías, en sus letras, en su poesía. Y bueno, realmente eso sí que han sido influencias, ¿no?、Uh -huh. Elvis, realmente no hay mucha influencia de Elvis en mi obra, pero Elvis está presente siempre.、Uh -huh. ¿no? Bueno, citabas a Lennon y McCartney, incluso a Brian Wilson, ¿no? Uno de los artífices de, de ese pop de los 60、uh -huh. que tanto nos gusta. Vamos a escuchar una canción que además ahí has un poco hecho un guiño, ¿no? A es ese Hard e Snide de los Beatles.、Eh, y bueno, pues y demás influencias que, que si quieres hablamos, la canción Ella se marchó. Sí, una canción de corte muy, muy costelea, ¿no?、Uh -huh. La verdad. Pues cuando quieras tú se la escuchamos. もう一度言うと、もう一度言うしもう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一 もう一度、もう一度、もう一度、もう Ella se Marchó. Ella se marchó. La canción de c u t i b e r i c a de su nuevo trabajo Cambia de Lado esta noche nos acompaña. Mañana en el Teatro de las Esquinas. Y vamos a continuar hablando con él.、Eh, bueno, c u t i tú siempre has, has estado en Zaragoza, ¿no? No has salido de aquí. ¿Te has sentido profeta? ¿No te has sentido profeta en tu tierra? Bueno, la verdad es que llevo aquí muchos años. Porque, bueno, yo soy de Jaca, luego vivi unos años en Andalucía y llegué a Zaragoza en el 88, creo recordar.、Uh -huh. Y bueno, ya había tocado con algunos grupos, en, siendo extremadamente joven, en Almería, con algunos grupos de Rockabilly que tocaba el piano y tal. eso no lo sabía yo. Sí, sí, sí, pero vamos, no sé, con 14 años o.、Uh -huh. Sí. Y, y bueno, la verdad que luego sí que no me he movido de aquí porque, bueno, es una ciudad, Zaragoza, pues, pues tradicionalmente cómoda, ¿no? Dices, me voy a ir de Zaragoza porque me aburro y dices, ¿pero dónde te vas a ir? ¿No? q u i e r o decir, es una ciudad muy tranquila, se vive bien. Sin grandes sobresaltos, ¿eh? sí que a veces le echamos un poco en falta un poco de efervescencia. ¿no? En, nosotros que somos aficionados a ir a conciertos,、uh -huh. pues sabemos que hay artistas. No de segunda categoría, sí de segunda fila, ¿no? que vienen a España a tocar, hacen 15 fechas en España y en Zaragoza, en Zaragoza no, pasan. no pasan. Algunos pasan, algunos pasan. Algunos pasan. Incluso les acompañas, ¿eh? <ríe> Al, algunos pasan, pero la, la verdad que es que、eh, la historia es así, pero en ciudades que tienen la mitad de población, pues、sí. hay salas que hay 200 personas, 300 personas y. En Zaragoza, bueno, de ese foro. Claro, y, y en Zaragoza,、Pocas. pues normalmente. Pues, Sí. A ese tipo de artistas a los que me refiero, pues suelen ser pinchazos, ¿no? De 100 personas, i t 80 personas. y、eh, luego, sí. claro, luego tocan、ah, en Granada o en Logroño en Burgos y hay 300, ¿no?、Uh -huh. dices, Están menos acostumbrados. Algo, algo falla. Probablemente, ¿no? Aquella... No hay mucha tradición rockera fuera del, del ámbito estrictamente de los aficionados, ¿no? Ajá.、Uh -huh. En Zaragoza, creo, creo. Ya. Citabas a los artistas de segunda fila o tercera fila.、Sí. Vamos a tenerlos ya en d h e Ground, pero tú estuviste tocando al lado de un artista que bueno, yo descubrí y me gusta. Es Scott H. b i r a m Sí, Que participó en el último disco de s u t i r j e n n i n g s Y bueno,、eh, lo que decías, igual hace falta, echamos en falta más público en ese sí, tipo de conciertos. Sí, sí. Incluso músicos, que tú eres de los pocos que se deja ver. Muchas、mm -hmm. veces en los conciertos, ¿no?、Mm -hmm. Y no sé, de ese contacto con los artistas, ¿qué se aprende? Si es que realmente se llega a aprender algo, ¿no? De esas experiencias. Bueno, <risa>、eh, la verdad que está muy bien.、Eh, una cosita más con respecto a la falta de público, que、sí. es que la falta de público afecta directamente a la viabilidad de, de algunos conciertos, ¿no? Hay conciertos que, que, por underground que sean, si no estamos más de 60 personas, pues es un desastre sí. para sí. todo el mundo y tal. Entonces, y para el artista, con, incluso. Y si q u e r m o s tener n e r a r a la gente a que ir a conciertos es una práctica muy、mm -hmm. saludable. Y también animar a mis colegas músicos que no, no, no, no, no, no se les ve demasiado por, por las salas, más allá de sus conciertos. n o Y bueno,、eh, yo siempre trato de estar con los ojos, y las orejas muy, muy abiertas cuando he tocado con gente como Scott o con el gran Nick Lowe, que toqué también、mm -hmm. en, en los Lunes del Plata、sí. a principio de año. Y bueno, he compartido e s c e n a r i o también en otras formaciones con otros artistas. He estado cerca de, de los Who, de los Stones.、Eh, vamos, siempre he intentado. Intentado estar con el b o c de notas,、eh, cual, aficionado、apuntes. a la naturaleza, tomando apuntes, <risa>、eh, y bueno, siempre estar muy, muy atento. ¿Y con lo que yo qué aprendiste? Porque estuviste un tiempo n o tocando con el、sí, box. Sí, estuve unos tres años o así. Bueno, pues fue una experiencia más o menos grata, como gregario, que es un, es un trabajo que me, me resulta muy agradable, n o acostumbrado a ser el frontman, es una liberación que el frontman no sea otro. Y bueno, pues nada, aprendí bueno, básicamente horas de vuelo, s lo, lo que saqué de, de conclusión de toda esta historia. ¿no? Uh -huh. Fue una experiencia pues, a ratos、eh, buena, a ratos un poco agria, porque, el, porque bueno, la gente del rock. Parece ser que, que tiene otras, otras actitudes que a mí no me interesan、uh -huh. demasiado. Pero bueno, siempre tuve palabras de gratitud y las sigo teniendo. n o Pero conforme se coge distancia y perspectiva, sí que me d o y cuenta que tampoco era lo que quería yo, para,、uh -huh. ni, ni para mí como gregario, ni, ni para mí como, como solista. ¿no? Uh -huh. Y si quieres, hablamos del presente de Hilly Billy Mongos, que es otro de los proyectos tuyos paralelos que bueno,、uh -huh. funciona muy bien. Sí, sí, la verdad que fue una sorpresa para todos. n o Es un grupo que nació de, de mi. De mi tradición anual de juntarme para tocar rockabilly, hillbilly country folk, porque después de dejar los dinamos yo seguía necesitando tocar ese tipo de música. Y hacía conciertos también anuales, y bueno, poco a poco fueron repitiendo músicos, se fueron conformando cosas, y al final se convirtió en, en, esa, <ríe> en esa especie de comedia, comedia folk que es, ¿no?、Uh -huh. Y bueno, ha funcionado muy bien, ahora estamos un poco en, en bypass, a ver qué pasa, o en standby. Y bueno, estamos esperando un poquito también. Yo estoy ahora centrado con, con mi disco y bueno, acabando de grabar el de Doctor Cuti también.、Uh -huh. Y bueno, esperando que pasen cosas. ¿Y de Dinamos, me podías hablar algo? ¿Contar sí, alguna cosita? Que hace sí, poco sí. hemos tocado esto y hace. Haciendo... Sí, sí, hicimos un concierto de reunión. Yes, yes. Porque llevábamos unos 17 años sin tocar juntos. Los tres por separado hemos, hemos coincidido, dos con dos, tres con uno y tal. Pero bueno, los cuatro juntos originales no habíamos tocado. Y bueno, ahí sí que, ahí sí que bueno, eso fue la escuela, claro.、Eh, Fue una escuela fantástica y, aparte, yo creo que me ha venido muy bien como compositor haber empezado la, la casa por los cimientos, ¿no? por, uh -huh. por el ABC del rock and roll, del rockabilly. Esto me ha ayudado mucho a, a, asimilar, a asimilar todas las músicas que han venido después y creo que también me dota de, de cierto encanto a la, a la hora de hacer pop o rock más moderno,、eh, ese pozo v i n t a g e que hay. Polulando continuamente. ¿no? Pues hecho, hemos hecho un buen recorrido, ¿no? Por un poco breve, sí, sí. por la carrera de Cuti, que es muy larga, y podemos estar aquí mucho tiempo hablando de él. Pero bueno,、eh, más o menos hemos hecho un pequeño repaso a algunas de las canciones que van a sonar en el nuevo disco de Cuti、eh, b e r i c a r d Cambia de lado mañana en el Teatro de la Esquina. Nos despedimos con una canción más:、eh, We Are the Losers.、Eh. No te sientes estrella del rock, ¿no? No, no, no, en absoluto. We are the world, we are the losers. Pues con la canción de Cutie nos despedimos hasta la semana que viene. Y gracias por estar aquí. Okay, gracias. Adiós. Gracias a Adiós, c u t i Adiós. Nosotros no somos famosos de piel estirada. Nosotros no somos portada de Vanity Fair. S no s o m o が、los ídolos de la juventud dorada y no salimos por la tele después de comer. Nosotros somos e が、人々が、人々が、人々が、人々が、人々が、人々が、人々が、人々が、人々 PERSONAS n o は m a l e s tal vez ese sea nuestro único don especial. nos gusta estar vivos y a v e c e s con e s o n o s b a s t a nos g u s t a beber en los bares de l a gran ciudad. nosotros s o m o s el mundo, millones de almas に、e、er、r ちの み e なで WE ARE THE l てく e r s FM, donde todo es posible, es que somos creativos. Pues、eh, continuamos con el programa.、Eh, vamos con algo de música internacional.、Eh, aquí tenemos el nuevo disco de No p o n y El Alter Ego de Justin Champlin. Este es su nuevo disco y se llama Serge Sons. Y esta es la canción que la abre. Bye, bye, Roxanne. Y de un discípulo del garaje pasamos a uno de los padres. Se trata del de señor Rocky Erickson, el que fuera la cabeza visible de los 13 Floor Elevators. Se acaba de reeditar uno de sus discos,、eh, varios de sus discos de los años 80. Se trata en este caso del Don Slander Me de 1986. Y en ese disco aparecen c a n c i o n e s como esta: Haunt e Rocky Erickson. Como si de los 13 Floor Elevators siguiéramos hablando, pues、eh, se trata de que el nuevo disco de Rocky, no de Rocky, no de los s a d i e s c o m i e n z a así, con este、eh, The First Five Minutes,、eh, fantástico disco de los canadienses que, que suman pues otro gran trabajo a mi lista, de luego, de los discos, probablemente de los que elija dentro de este año de lo mejor. Este nuevo disco de los canadienses、eh, de Saddies se llama Internal Sounds y aparecen canciones. オンいインで。 En su mejor momento se encuentran、eh, los canadienses de s a d i e s Este nuevo disco así lo certifica: Internal Sound, los sonidos internos.、Mm, bueno, una colección de canciones que, desde luego,、eh, reúnen un poco o, o, o, o representan ese eslabón perdido ¿no? que siempre han ido buscando a medio camino entre los t r e a t i n g Floor Levitors y los Pets.、Eh. Este nuevo disco ha sido producido bueno, por su cantante y guitarrista Dallas Good, un veterano. Colaborador de, de Gary Luris、eh, con los Jayhawks, y bueno, es un disco que de luego、eh, completa una, la, una larga lista de, de grandes trabajos. El, el anterior, el n i g h t a n Day, d con Andrew i l l i a m s una leyenda del RB estadounidense. Y bueno, el disco que tenemos aquí delante, de luego,、eh, para mí es uno de los discos、eh, mejores que he escuchado este año. Este nuevo disco de los、eh, canadienses de Saddis, una banda que. Pudimos、eh, disfrutar en Zaragoza ya hace bastantes años, y bueno, eh, ellos eh, ofrecen, como decimos,、eh, la música que a ellos les apasiona: un poco de garaje, un poco de power pop, un poco de country, folk, en fin. Todo eso se encuentra en este nuevo disco de Los s a d i e s que vamos a seguir escuchando y que he elegido un par de temas más que me parecen sensacionales. Sobre todo el siguiente: The Very Beginning, una canción de power pop con un toque country. A ver si os gusta. Venga, vamos con más canciones del nuevo disco de The Saddies. And is to blame when we go down in flames or drown beneath the rain. We are the chosen ones. We are the children of the sun. And now the ending has begun. The battle's won. But the war is lost when all is said and done. Can early signs? we see the early signs? I guess the rest that we expect Bueno, pues Había que disfrutarla hasta el final porque es eh, magnífica eh, esta eh, mezcla de estilos musicales. Por supuesto, también ese ritmo a l o w e e n que se notaba perfectamente en este The Very Beginning, esta canción también del nuevo disco de The Sadie. Recordar el nombre:、eh, esto se llama Internal Sounds desde Canadá, una banda que ya、eh, catamos aquí en Zaragoza hace muchos años. Me parecen increíbles, la, una de las mejores bandas de Logo en Activo. Y lo demuestran con este nuevo trabajo, desde luego. Pues、eh, me apetece escuchar más canciones、eh, de este gran trabajo de los Addis. Y esto se llama Another Tomorrow Again. But if we keep between the lines, we'll be fine by this time tomorrow. We've got nothing to spare, stuck in the middle of... I, swear, I don't care, we'll get there tomorrow After so many miles, shit'll happen once in a while We'll get by if the sun rises tomorrow Está、enlazada s t á e perfectamente el power pop de los adis d al power pop de los rubinos este es un nuevo ep este es you kids que publica la discográfica zarazana b l a c u l a records p、pues、Unos e s u históricos del、eh, power pop estadounidense de Rubinos,、eh, Tommy, Don, John y all, nos presentan estas eh, cuatro eh, nuevas canciones en forma de EP que publica、eh, Blácula Records、eh, desde Zaragoza.、Eh, para pedidos、eh, de, este, de este fantástico disco, con cuatro canciones de este fantástico EP, pues,、eh, podéis u e s p hacerlo a esta dirección: blácularecords.com、eh, Blácula CK de negro. Eh, bueno, es un homenaje también a, a Blaxploitation, o sea que, bueno, Black u l a Records, para los que los conozcáis, de luego no tendréis problemas en localizarlos. Y、eh, bueno, pues aquí tenéis、eh, estas cuatro nuevas canciones de los Rubinos.、Eh, hemos escuchado la que、eh, abre la cara a、eh, Rubinos, d e m s o n y escuchamos、eh, la canción que da título y el single a este EP, You Kids,、eh, son Rubinos. Es posible, bueno, y aquí tenéis el nuevo disco de Triángulo de Amor Bizarro desde Galicia, Victoria, Victoria Mística. Eh, esto, esta banda eh, gallega eh, presentará su nuevo disco en Zaragoza、eh, para el mes de、eh, diciembre, el, concretamente el 19 estará en la Casa del Loco. Y aquí tenéis lo que es este tercer disco de esta banda gallega. Mucho post-poo, muchos auguéis, son Triángulo de Amor Bizarro. Delirio místico, la canción que aparece en el nuevo trabajo de Triángulo Amor Bizarro, Victoria Mística. Recordar, estarán el próximo mes de diciembre 19 en La Casa del Loco. Y allí también en La Casa del Loco tendréis mañana viernes a Raid o n s con su nuevo disco Volcán. Pues con la música de r i d e Ons nos despedimos hasta la semana que viene. Que paséis buen fin de hasta luego. Adiós. パーティー、パーティー、パーティー、パーティー、パーティー、パーティー、パーティー、パ